Bueno, nosotros eh, ya desde hace tiempo, desde, desde el año pasado, eh, desde el principio del año pasado, que estamos planteando directamente a la, al, al gobierno de la provincia de los que eh, lamentablemente no se está dando cumplimiento a, a lo que exige la ley 4640, que es la parte básica de todo esto, de este, la incorporación de las sumas no remunerativas como remunerativas, que, que es lo que plantea el artículo primero de la ley. Eh, esto se tendría que estar haciendo desde abril del año 2011, no se está dando cumplimiento, hay acta de la función pública, inclusive firmada por propio PSN, donde dice que a fin de ese año se tiene que dar cumplimiento y no se está haciendo. Y hoy este, vemos con asombro y perplejidad que se saca un decreto, en el 664, que creo que más que darle un beneficio, se acena directamente un derecho al trabajador, porque le obliga prácticamente a firmar una declaración jurada, donde no donde una vez que se, ha, se haga cargo de este decreto, Este, lo, lo obliga a que no tiene que hacer más ningún tipo de reclamo, ni administrativo, ni legal, ni judicial. Entonces me parece una, una realidad, pues el primero que no se puede hacer, no se le puede hacer un derecho a un trabajador y obligarlo a que firme algo porque va en contra de su voluntad o en contra de su derecho. Pero este, esto genera mucha confusión, creemos que este no es un... no es, si bien es un party, como alguien dijo, pero no estamos de acuerdo, nosotros estamos rechazando absolutamente. Nosotros hemos iniciado reclamos administrativos y juicios, Eh, por compañero de empleados públicos en la provincia, tenemos casi más de 500 juicios iniciados para este tema, pero también le decimos al gobierno de la provincia le hemos manifestado que tenemos una propuesta concreta, nosotros por pues nosotros trabajamos una propuesta hace un tiempo atrás, fuimos a la ANSES, averiguamos, y hay, hay algo que nos preocupa con esto también. Eh, acá se está diciendo que se ha hecho un convenio con la ANSES. nosotros estamos averiguando y estamos investigando y no hay ningún convenio con la ANSES tampoco. Entonces creemos que hay algo que está fallando, o alguien que está mintiendo, Este, y lamentablemente el más perjudicado va a ser el empleo público porque el empleo público una vez se jubila después eh, no no es posible poder este poder considerar o, o reconquistar su derecho entonces créame que este decreto este no soluciona el problema de quién se va a jubilar al contrario le complica la existencia porque una vez que se el decreto después no tiene derecho a reclamo entonces ¿qué decimos eh, al compañero de empleo público que no firma absolutamente nada que se asesor, nosotros podamos poner nuestros asesor, asesores legales están a disposición del empleado público y se lo asesora gratuitamente, ningún problema, y después se inicia el juicio que corresponda. Pero estamos totalmente en contra de este decreto porque, vuelvo a reiterar, más que darle un beneficio, se hacen un derecho y la posibilidad de jubilarse dignamente el empleado público de los negros. Zapata, hay un plazo para cogerse a este decreto, ¿no? Sí, yo puesto un plazo en el mes de agosto, pero... Ah, no, no, no, no a... digo... Sí, lo recuerdo porque esto significa que los los gremios, fundamentalmente quienes están sí. cuestionando este decreto, eh, entiendo que en estos próximos días van a tener que buscar mucha información para que los los trabajadores estatales realmente tengan la más adecuada información posible. Exactamente. Nosotros vamos a estar desembarcando seguramente en bien en la de la semana que viene a la, a la otra, este, con todos los asesores legales y tratando de, por supuesto de Asesorar a toda la empleo público, fundamentalmente en Birma, Pero nosotros tenemos los asistentes nuestros en Birma que están trabajando con ese tema, con esta situación. Uh -huh. Tenemos unas carpetas que hemos implementado para que todo el mundo la vea, pero y la lea las carpetas y de qué se trata todo esto. Uh -huh. Pero eh, creo que acá hay algo para avanzar para el empleo público. Eh, el empleo público chonero eh, ha sido eh, este, muy, muy, muy, muy vapuleado en, en, en las crisis grandes que hemos tenido en la provincia. Entonces. Es empleado público que hoy está para jubilar, es el que sufrió las crisis grandes de los años 90, porque no hay que olvidarse de que aquel empleado público que hoy está para jubilar sufrió reducciones de salario en los años noventa, sufrió este, la, la reducción salarial, sufrió este, los pagos en bonos, eh, sufrió la falta de obra social. Es decir, nosotros estamos preparando una investigación muy muy muy importante para el efecto de mostrarle al gobierno que esa gente que está para jubilar no puede ser considerada de esta forma. Se jubilan, los porteros se jubilan de dar la jubilación de amas de casa, porque no alcanza con lo que están cobrando. Ajá. Porque ¿cuál, cuál es el problema que tiene el empleo público. Más del 50% de su está el negro. Claro. Entonces, no es tan difícil la, la poner darle solución a esto para que se puedan jubilar como corresponde. Además, hay una, un dato muy concreto. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha, ha dado varios fallos, donde dice concretamente que la jubilación debe ser por el 100% del salario. Sí, sí. Entonces, no sé por qué la provincia no propone eso y no... no, no no impone esa situación al antes, básicamente se vuelve como corresponde a la gente. Entonces, no tenemos propuestas concretas, tenemos un panorama muy muy distinto y creemos que no es tan difícil ponerse en una mesa juntarnos todos, que se junten UPCN, ah, tenemos nosotros, se pone el gobierno, todo el mundo. Al empleo público tenemos que darle una solución, no tenemos que darle un problema. Y en eso estamos nosotros. Por lo tanto, creemos y, y invitamos al gobierno y le, lo hemos convocado a que nos este a una mesa que nos juntemos todos y tratemos de buscar una solución porque una vez que se jubile el trabajador después no le da bolita a nadie no tiene más reclamos de ninguna índole Entonces, y... eso no lo podemos permitir